Sí, efectivamente no hay ningún loteo autorizado en la margen sur. Esto queda, queremos que quede bien claro en función de que nos ha llegado información de que estos hechos se están produciendo. Lo que queremos aclarar es que hay niveles de riesgo por aluviones y tormentas en la meseta, están identificadas las áreas inundables, etc. Y en la organización del territorio que está prevista, las futuras urbanizaciones van a tener que ceder el 20% para permitir el acceso a la tierra de mutuales, cooperativas, sindicatos, etcétera como una forma de acceder a la tierra, siempre dependiendo de la puesta en marcha del programa de desarrollo de la Margen Sur. Están localizados los espacios posibles de urbanizar, por lo tanto, No hay ningún loteo aprobado hasta que no solamente resolvamos el problema de la capacidad de, y el riesgo de los suelos, sino la provisión de los servicios. Lo que solicitamos es que concurra ante cualquier ofrecimiento en la margen sur, en el caso nuestro estamos hablando desde el Chocón hasta frente a Isla Jordán, ¿Mm? que concurran a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro en Villegas, Esquina y para averiguar qué es lo que les están ofreciendo y si eh, podamos tomar nota de estas operaciones que no están autorizadas.